O vamos a empezar a hablar más seguido de este tema Que tiene que ver con la salud mental Ayer se celebró el, el, el Día Mundial de la Salud Mental sí, se conmemora ¿no? Se conmemora no, eh, no, Día <coughs> Perdón, de la prevención del suicidio De la prevención del suicidio Y uh -huh. bueno, aquí en Santa Rosa se hizo una especie como de de, de de movimiento, de situación desde el área de salud mental Un área que lo que yo pude averiguar ...en el gobierno de la provincia de La Pampa... ...está extremadamente relegada. Eh, y uno dice... ...bueno, pero puede haber algunas otras áreas... ...que también lo estén. Sí, es muy probable que así sea... ...y que no... ...a ver... ...cuando vos tenés un área relegada... ...en materia de turismo... ...de tránsito, de seguridad... ...de alimentos... ...la gente salta, grita... Te expone, te llama, nos llama a nosotros, hace alguna especie como de, de situación para contar esto que está pasando, para contar algunas penurias o situaciones que, que atraviesan, pero no es el caso del área de salud mental, porque además en el caso del área de salud mental, casi te diría la totalidad, no me voy a atrever a decir la totalidad, pero casi la totalidad de las Personas que van en búsqueda de ayuda Tienen vergüenza Por ende la vergüenza cumple un rol Limitante a la hora de que alguien Exprese las falencias que puede estar teniendo el área Y básicamente hablamos de desfinanciación financiar un área Es decirle a, a los funcionarios del área Arreglense con lo que hay Es cierto que tienen un presupuesto asignado También es cierto que las instalaciones en donde se trabaja y en donde se atiende a pacientes no son las mejores, o ni siquiera son las mejores, no son buenas. Por lo cual, por ejemplo, vos decís, bueno, ahora tenemos el hospital nuevo, el de complejidad creciente. Pero bueno, yo te digo, porque están divididas las áreas, seguís, son dos cosas distintas. que Una cosa psiquiatría y otra cosa son los... Los dispositivos de prevención, que además dependen de distintas áreas. Dependen de distintas Piquiatría, áreas. Psiquiatría, aunque no lo creamos, no depende de salud mental, uh -huh. depende de Gustavo Vera. Claro. Depende de la subsecretaría de salud. Claro. La parte de los hospitales uh -huh. depende de Vera. Y salas, y la después las los que son las salitas que salud también tienen... Salud mental tiene los hospitales de día, eso que le dicen los centros de atención uh -huh. a consumo problemático en Arata, en Pico, que en uh -huh. realidad están tercializados históricamente, en la Guadalupe, en Santa Rosa, en, no me acuerdo cómo se llama, Remar, creo que... No, Remar no, es el otro, bueno... Uh -huh. En Pico, más hay uno, uno nuevo, propio de Arata, uh -huh. que es modelo, ese sí es propio. Pero es nuevo. Eh, en la Molas, como le dicen, sí. que es la quinta de los molas. Esa, esa es la fea, la que está fea. Sí, no sé si está fea. Mm. No sé yo, ahí, bueno, dicen que ahí, está, está ahí fea. tuvieron un problema el, este día, mm. porque la decana que es la, la decana de agronomía, sí. que es la dueña, una de las dueñas, no quería arreglar la caldera. Esto es como cuando vos peleás que yo soy... No me ha pasado en mi caso, pero suponete, vos soy inquilino de una casa y tenés un problema en el uh -huh. calefactor y no te lo cambian. El uh -huh. calefactor no lo cambia el inquilino, lo cambia el dueño. Bueno, bueno un, un, un dato que a mí me estremeció es que el gobierno de la Pampa, Salud Pública, no tiene psicólogo para chicos en esa área. Si vos tenés okay. una situación con un menor de edad, tiene que hacer un ingreso por la guardia tradicional y en el... ¿En área ¿Cómo? ¿En qué área? En el área de salud mental, digo, ante una crisis, una situación... Pero de... depende del abordaje. Por eso, los que yo te dije, los dispositivos para consumo problemático, alcohol, drogas legales o ilegales, tabaco, cigarrillos... En salud derivado, mental, etcétera. puntualmente, digo, si tenés... No, algún... bueno, los dispositivos, estos que se llaman de día, que son centros de internación de día, uh -huh. no son para niños. Claro. Son para adolescentes, para adelante. Por eso. De niños van a los hospitales. Claro. Por eso te digo que Lo que está ahí como Pero no di, hay guardia psiquiátrica, difuso. no hay guardia psiquiátrica. Hay una guardia sí psiquiátrica, bueno, y te, ¿te derivan sí, enseguida. Sí hay guardia psiquiátrica para adolescentes y mayores. No, no hay guardia si hay, psiquiátrica no sé para si hay menores. Guardia, ¿eh? ¿Hay dispositivo para guardia? No, no, hay guardia. En Santa Rosa hay guardia, en Pico no. Ese es otro dato que también quiero aportar en el Hospital sí. Centeno. La guardia de salud mental, la guardia de psiquiatría es pasiva. O sea, hay alguien, pero tienen que llamarlo, convocarlo, con las demoras que eso implica. Y en el mientras tanto, me han contado un pico, se han desarrollado algunos episodios bastante complicados, eh, que obviamente tienen que ver, reitero, con una desfinanciación. Porque si vos tenés un psicólogo en pico con guardia pasiva, ¿qué implica? Que ese psicólogo no quiere estar con guardia activa, que no hay cantidad de psicólogos suficientes... Ahora, la gran pregunta es, ¿y por qué tenés un psicólogo con guardia activa en Santa Rosa y no en Pico? ¿Por qué hay cerca de 15, 18 psicólogos en Santa Rosa dentro del sistema de salud, en algunas postas, en algunos otros lugares también hay, y en Pico no, por ejemplo? Y ahí es donde claramente aparece esta situación de, che, los menores, que estamos hablando de menores cuando decimos... Porque ayer justamente se hacía una especie como de... de, de, de, de, Ese de... El área es la que estuvo ayer, mm. es el área de prevención y posvención del suicidio, que quiere decir uh -huh. la prevención, las líneas de atención a las personas en uh -huh. crisis. La posvención es la asistencia a los que quedaron vivos después uh -huh. de que el suicidio sí. se produce y que maneja los dispositivos de día. Uh -huh. pero digo... Porque vos te estás refiriendo ah. a la política de salud que maneja Coan y Vera. Eso es otra cosa. No, a ver, yo entiendo que por ahí... Uno tiene, es como que estamos hablando del agua y del aceite. Entiendo, entiendo que además... por ahí son cuestiones que se pueden mezclar y que vos estás y lo explicando bien es... que no es lo mismo. En esta ley de pase a planta, mm. por primera vez en la historia, pasaron a 60 psicólogos a planta, uh -huh. recomendado por el sector de salud mental. En sí, mil... sí. No habían, estaban precarizados, monotributistas. Uh -huh. Seguramente no alcanzan. Seguramente no alcanzan pero fue el pase masivo más grande que hay de psicólogos. Y ya me pongo en padre, más allá de conocer la situación o no, yo la, la situación salud mental la conozco por cuestiones familiares, la, porque tengo con, personas que trabajan ahí, pues ya me pongo en padre. Y sí, para los niños por lo general en, en el sistema de salud privado y público, acá, uh -huh. lo único que tiene es la guardia del Mola. Nada más. No, está bien, yo ayer, ayer pero estuve... Pero en cualquier situación, ¿eh? uh -huh. no, no solo en Ciquede, en cualquiera. Ayer estuve en el, en el parque Oliver charlando, bueno, con algunas personas que estaban ahí. Y eh, no coincido tanto que no se expresen. ¿eh? A mí me llegan, yo no coincido. Yo tengo varios, varias pacientes, o varios, varios, y varios pacientes mm. fuentes. A mí habitualmente bueno, me dicen, mirá, no me atendieron, no me do, hicieron do, esto. Dos o do, tres cuestiones. El Hospital Evita uh -huh. tiene solo dos psicólogos y los turnos están explotados. Para sí. lo que es... Igual que en las postas, de, debe haber más de uno. Turno de no psicólogo. Hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que está bueno jactarse, como lo hacen desde el gobierno con el tema de la salud pública y el nuevo hospital y los millones de dólares que están invirtiendo en eh, maaria no pegando al lugar equivocado pero bueno ¿sabes? No, no, no pero no digo porque, peor... porque porque cuando uno habla de salud mental y uno habla de eh, atenderse por ejemplo con un psicólogo hay personas que van a un psicólogo porque lo deciden pero hay otras que van realmente por una cuestión de necesidad o mm, prejuzgamiento de algún otro médico de algún otro Eh, profesional entonces Prescripción, prescripción perdón sí. Entonces digo En ese sentido Cuando vos estás dentro De la salud pública Y no podés disponer De 8 mil pesos Para una consulta privada Más o menos Es lo que está saliendo hoy Una una consulta A un psicólogo Que a su vez No trabaja en muchos casos Ni siquiera con las obras sociales O la, con las prepagas Más caras eh, Caes en Y cae... aún así mm. No conseguiste uno. Bueno en digo, un pues no, sistema no es que el privado le sobran turno y está ocioso. No, no, no lo no. que tiene lo que tiene no es que, privado... que además trabaja también el público. Lo que tiene lo que tiene el privado es que como vos pagás y tenés una cartilla <coughs> modernizada, quiero decir, actualizada, tenés, podés encontrar algunos psicólogos nuevos que no no, sí, no que significa por lo que la gente no quiere ir, no, no, no sin, pero no significa que sean nuevos en el sentido de que recién empieza, hay algunos que tienen algunos años ya de experiencia siguen teniendo alguna especie como de, no sé, de, de selección de horarios y demás. También es cierto que los propios psicólogos te lo dicen, es un trabajo que no se puede hacer 14 horas por día. No es como ser mecánico. Vos sos mecánico y te metés en tu taller y trabajás 16 horas, sacás tres autos y haces plata. Después te vas a dormir, ese día no cenaste o no comiste, te vas a dormir y al otro día bajás de 16 a 10 horas. de trabajo digo es El psicólogo no puede hacer eso. Eh, está explicado científicamente, no puede tolerar... Igual yo te invito a que hagas... Mm. Con obra social, por más Yo sé que vos tenés una buena de las prepagas. A ver si conseguiste uno rápido. Te lo invito a hacer ejercicio. En los conocidos no, es cierto. En los psicólogos conocidos no. Y, Después y, te repito... Y, y rápido te pido a, a un mes. hay una cartilla dos o tres meses. Hay una cartilla o que... O a vos te dicen estoy lleno directamente. Hay una cartilla que en el caso de las prepagas tienen alguna recomendación de psicólogos nuevos. Pero volviendo a lo importante... No, porque hay un déficit general. Eso es lo que Si el privado ni cobrando sí, te conseguís... Sí, además, además también, y esto un poco también lo charlaba ayer, hay... La cultura sobre lo que es el psicoanálisis cambió en la sociedad hoy hay una aceptación si vos te va a la década del 80 ponele, había una mirada de que ir al psicólogo era de loco era de alguien que estaba hey. mal los hombres hace no, lo que, que hoy estamos todos locos, los los hombres no hay... los hombres con su machismo no aceptaban que lo mandaran a un psicólogo o la idea propia de él o con su pareja con su familia de definirle a un psicólogo porque tenía que hablar de sus problemas y demás y eso fue evolucionando y hoy cualquiera no solo se anima a ir por modus propio sino que cualquiera acepta la recomendación de otro profesional o de algún ser querido que por ahí te dice che mirá, por qué no lo vas bueno en ese contexto es cierto que hay un faltante pero bueno en el caso de salud pública repito en el evita que este es sí. el hospital que coparía pero la parada. que a llamar colegio psicólogo con una entidad privada O sea, privado no, es la que tiene el control de la matrícula, como es el colegio médico y todo. Bueno, como digo, las colegiaciones o los est están a cargo privados, no del Estado. El Estado no se encarga de de saber cómo está esa matrícula, cómo llegaron y eso. Bueno. Habría que ver hablar con eso si sí ha ido porque los Estados no los quiere contratar, porque nadie quería trabajar, uh -huh. porque, porque como vos lo decís, Aún con obra social, el coseguro, no sé si 8.000, pero 5.000 seguro. No, no, sin obra social, porque directamente no trabajan con obra no, social. Bueno. O sea, es 8.000 pesos, vos tenés que pagar en pues mano. La experiencia que yo he tenido es, era la mitad y mitad. Ah, te dicen, cualquier obra social te da 22 sesiones al año, me parece, o, 12, o 3, no le quiero poner 30. Uh -huh. Que están cubiertas en tu plan. Pero aún así tiene un coseguro, que no es de la mitad, pero por ahí. Uh -huh. Lo que hay que averiguar, porque esto es lo mismo que los anestesistas, no son recursos sobrantes. No hay porque el Estado no los quiere. O no es claro. porque el privado prefiere tener un part-time para tenerlo seguro, el gasto seguro pagado por el Estado, el alquiler y uh -huh. todo eso, y el resto se lo busca atrás después. Yo uh -huh. conozco a la mayoría de los psicólogos y los más reconocidos, salvo los que tienen ya 30 años, están haciendo este doble juego. Uh -huh. Atienden en alguna posta, atienden algún hospital eh, acá y les pasan a privado. Acá me escribe alguien desde la asistencia pública, ¿sí? la que está en la calle Hill, sí, que no tiene y me dice, aquí hay un psicólogo de niños... Ajá, pero no hace guardias. Y la gran pregunta que yo me hago en esto que soy muy muy la guardia en psicología es media ra... yo te entiendo, pero no No guardia en el sentido digo de salud mental, porque a qué iba Juan? Eh, ayer leí <coughs> a, a la tardecita leía un estudio que refleja el incremento, el crecimiento de consumos Problemáticos de chicos bueno. menores de 11 años. Sí, sí, yo había publicado eh, reseñas del de tabaco. La iniciación once, de los 12 años. 11 los... años, digo, menores de 11 implica 9, 10, 11. Sí, sí. Y la verdad que yo veo, y ayer, por ejemplo, que, que, que era una, una tarde ahí en el Parque Oliver, eh, donde no donde, no lo, donde, no, donde no lo digo yo, eh, lo dice la policía, el Parque Oliver algunos en algunos momentos es un centro de consumo. Eh, está está pensado así por la policía, es más la policía a veces tiene la orden de no ir. Yo voy siempre con mi hija de, será de noche. Yo ese eh, es prefiero mi hija y sí, la policía no la nada. policía te dice que hay situaciones de consumo que a Acorro, veces eso puede ser, ese es el problemático. Porque también la policía sí, sí, la obviamente policía, que vuelo la pastilla no la ves cuando la, la tomas. Y la, la respecto de los avances de, está bien. La marihuana es una droga ilegal menos ofensiva que muchas drogas legales. Uh -huh. Lo que pasa es que la mirada de la policía Siempre es punitiva. Te ve con un porro, te mete preso. Te ve con una pastilla, hacer escuchaba también una radio en otra radio. No sabía que hay muertes por sobredosis de ibuprofeno. También. Que hay muchas muertes. Bueno, a ver, Juan, los médicos 5000 por año. Pero perdóname, los medicamentos, los, lo los, medicamentos, los, medicamentos no los medicamentos recetados, los medicamentos ibuprofeno no te piden Los medicamentos recetados un No se muestran las estadísticas de claro. muertes o exceso. Lo que bueno. pasa que es como todo, el exceso de exceso. De un medicamento no, no, de re recetado, de marihuana, de cocaína es exceso. Digo, esto como cuando vos te tomás eh, alcohol en exceso. Si vos te tomás una botella de vodka solo, reventás como un sapo. Si vos te tomás dos cajas de paracetamol cada dos horas de paracetamol, obviamente que bueno, te, te puede te eh, el te... policía ve a un pibe con un porro ¿Mm. y lo más probable es que lo lleve a la... no lo puede tenerlo, agarre y lo lleva a los mayores para decirle que está haciendo esto. Uh -huh. Ve a ser más pibes, tomándose una pastilla y ve, y si es legal, tiene la caja y todo otro que él saca, uh -huh. no le va a hacer nada. Bueno, esa sería la idea, si es legal. No, y, y vos, en Estados Unidos, uh -huh. para, porque tanto nos gusta mirar, cuando vos te ven con una caja de remédito, te peguen la receta. Uh -huh. Si la estás consumiendo en la calle, en tu casa no. No, claro, claro, todo lo que es en la vía pública tiene que tener una explicación. Acá bueno te ven con una eh... caja, la el color amarillo famoso de uno de los uh -huh. laboratorios más conocidos, toma si que y nosotros si si la forma al padre si nosotros como sociedad si nosotros como sociedad tenemos ese dato confirmado que yo puedo decirles que este informe es un informe serio eh, de que los consumos problemáticos de alcohol y drogas comienzan a menor edad cada año que pasa perdón cada cinco años está calculado sí. se está haciendo cada cinco años mi gran pregunta es Sí. Si en el área de salud mental, en el área en, en, en la salud pública, en esta provincia, no hablemos a nivel nacional, no no sinceramente no es la idea, no debería empezar a marcarse un camino que tenga que ver con aceptar estas condiciones. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido episodios, los que yo pude recabar aquí, en Santa Rosa y en General Pico, de situaciones en donde, reitero, vergüenza de por medio, situaciones que avergüenzan a la familia del niño intoxicado. Eh, ha habido episodios en Santa Rosa en General Pico de, primero, extrema violencia... ¿Qué los padres? Bueno, eso te iba a contar. <risa> Digo, de extrema violencia, de cuestiones eh, que el, el, los chicos quedaban eh, fuera de sí, o sea, en algunos casos podían hablar, podían balbucear algunas cuestiones, en otras directamente no. Y el ingreso en General Pico... Y te diría que en Santa Rosa también es por guardia pediátrica. Sí, sí. ¿Sí? sí Con sí. lo que implica... Pero la guardia pediátrica recibe uno que se cortó el dedo, que no puede respirar, que te... recibe todo. Uh -huh. las dole... Cualquiera que tuvo un accidente, que le pegó el padre a la madre, que todo, todo recibe. Uh -huh. Una enfermedad común respiratoria, se mezcla todo. Uh -huh. En estas intervenciones, eh, los padres en algunos de los por lo menos tres cuatro casos que yo pude averiguar, negaban el consumo de eh, estupefacientes o negaban el consumo problemático, así se dice, de sus hijos. Eh, y la duda que creo yo muchos tenemos es cuál es el abordaje desde Salud Pública, que es el lugar... Eh, por ah, ejemplo bueno, es que, sí, la verdad, pero depende con la, es, es una adicción se si habla de consumo problemático ¿no? sí, pero es lo mismo hablar de un, no es, es lo mismo de hablar de un menor que hablar de un mayor no es lo mismo primer punto no, se, no claro segundo punto repito en menores de edad cuál es el abordaje para el menor y para depende la familia de la minoría de edad. bueno es como la ley penal de siento siento que hay algunas cuestiones que aquí en la pampa y uno si este tema se ocultan no se abre no hay una intención marcada no, sé. no hay una intención marcada de contarle a la sociedad cómo es son los procesos cómo es un proceso si vos tenés un problema con un chico ¿cuál es llevarlo a, a la guardia pediátrica y decirle nene se descompuso? Digo, sí, ¿por qué no? sí, porque lo bueno, que tienen que es contrarrestar ese, bueno, bueno, ese efecto pero, que pero posiblemente lo, proceda un pero labo, a otra no, cosa. Que, a lo que voy, y Juan, después abordar la causa principal. Uh -huh, a lo que voy, Juan. Que va a un psicólogo y usted va a ser psicólogo, mandarle al mola que se no, está muriendo. No, Entonces, no, lo que digo es eh, a la hora de, de, de, de abordar el, el problema o la situación puntual hay una desinformación en la sociedad. La hay. No creo. La, la, en, general, la en, en general hay una desinformación. no Estoy hablando del tema de consumos Pero si vuelve una persona un menor, medio inconsciente. Y el medio tema afectado, de va ido Mola, no va ido al otro lado. Y el, y el tema que me dicen que también ha crecido es el tema de la esquizofrenia, alguna esquizofrenia controlada, que yo okay. ya ahí son temas bueno, médicos, no sabe, me animo. Por eso, no por eso te iba a decir, hoy la las la, la la salud mental atraviesa esto no es científico, pero pero tiene como dos vías. Una es la la del consumo. Mhm. Uh -huh. Y otra que tiene no sé cómo llamarlo, que es lo que vos nombraste recién, que tiene más que ver con la cuestión física que genera problemas psiquiátricos. Son dos cosas distintas. La el aumento de casos viene por ¿qué es lo que aumenta el consumo? El que deriva de problemas de salud mental ajeno a la a la génesis de cada persona, hm. Uh -huh. Provocado, si quiero generar, no sé cómo decirlo, es la ingesta de, de el consumo problemático Eso es lo que genera las nuevas problemas de salud mental. Los otros digamos, quien no tiene, lo ves sin sin escucha que no escucho, me mata, pero quien no tiene un loco en la familia. Uh -huh. Uno que iba que a veces lo internaban a cagada, bueno, son como dos cosas distintas. La que crece la del consumo problemático porque crece justamente la entrada de esos consumos y baja la edad. Uh -huh. Ahí tiene el mayor problema y es donde mayormente se ponen las fuerzas o los recursos. Porque el otro, el que no está atado a consumo problemático, muchas veces es medicamentable. No sé si la palabra... Estoy como Melcoñán, ¿sí que hiciste? Sí. sí, sí. Seguí la teoría de Melcoñán. Claro. Eh, porque, ¿quién no tiene conocidos y amigos que andan con... Yo tengo uh -huh. con esquizofrenia. Y pasaron por malos momentos hasta que le dieron la tecla. Viste que te tienen que dar justo con la tecla de determinada medicación, tienen uh -huh. que ver con los bueno. Cuando lo dan, vos lo ves más o menos andando. Ajá. Uh -huh cuando se olvidó tomar la pastilla, es casi automático. Bueno, esa es una. Uh -huh. Esa es la psiquiatría, la tradicional. Esa es la que maneja la subsecretaria de salud. La otra, que es la que va creciendo, es la que pasa para salud mental, uh -huh. es los consumos. Alcohol, cigarrillo, marihuana, sí, drogas sí. legales o ilegales, pastillas. Sí, hay como una especie de... Y además crece la entrada, porque la edad baja. Hay, hay, hay como una especie de sensación en los familiares que han ido a salud pública con problemas... En adolescentes, y ahí ya, un, ya sumo adolescentes y niños, hay una sensación en esos familiares de que no son contenidos. Yo conozco, bah, querés, y que diga. le dan una pastillita y lo mandan a la casa. Porque en realidad eso... Yo, y va. muchos familiares... Sin pecar ver, de generalizar, no los familiares quieren que te lo conociera. No, conocier, no, no mucho... mira Juan, el dato que yo tengo de General Pico es una familia... Yo conozco varios. Clase media... Sí, sí. Que no saben qué hacer porque no pueden controlarlo. Claro. Bueno, claro. y le piden a pero, Salud que los encierre. Pero que en ido... hace ese cargo de que el consumo problemático inició ahí. Está bien. Yo, yo entiendo dónde vas y No, no, no aparte de la ley y, que reitero, digo, yo no soy quien o no me siento capacitado para poder juzgar no, no a un te grupo familiar ley, entendiendo, manico, entendiendo que, que están en un problemón. Porque cuando a vos te cuentan los episodios reiterados, diarios sí. de inconvivencia no sé si existe sí, la palabra sí, sí, sí. digo con ese menor de que no cumple con su no cumple con lo mínimo de su vida, no o sea, no tiene felicidad, no va a la escuela, los pocos amigos que tiene son amigos de consumo, uh -huh. no hace deporte, no sale. Digo, y ese chico en la salud pública pampeana es expulsado. No, no, no es así. Bueno, Yo te digo el dato que yo tengo. La familia vos me decís quiere que, no que así, lo internen. Y bueno, yo te digo el dato que la yo tengo. La familia quiere que lo internen. Bueno, y bueno, no. la salud mental... El, Juan, el mundo cambió. Yo te reitero. El mundo cambió el abordaje de la salud mental. Vos tenés un problema de salud mental, ¿qué hacían antes? Te sacaban de la sociedad, como los presos. Yo te reitero. Te escondían. No yo, te solucionan el problema, yo, porque estaba encerrado Yo te reitero. Si vos tenés una vivienda familiar en donde no no tenés joyas, dinero, ni cosas de valor, porque tu hijo te las desvalija y hace seis años bueno, qué pasa esto evidentemente hay algo que en salud pública no se pudo resolver Llamalo, que en la, en la familia no se pudo resolver bueno, cuando yo hablo de abordaje de la situación, no hablo del pibe que evidentemente muchos lo miran al pibe y dicen, está perdido, lo mejor que te puede pasar es que se vaya de tu casa, que lo encierren Digo, bueno, no es, hablemos de la familia, casa, es sacar hablemos, hablemos, hablemos de las familias que tienen esa situación, Juan, que yo yo el dato que tengo es que son muchas en la Pampa. Sí, son que no, muchas que aportan para la familia con, la con menores con menores de edad. Cura, no sé, bueno, hay que ver que pueden aportar también, ¿vos decís, qué aporta? Bueno, pero hay que ver si pueden bueno, en esa situación. Es A ver. Porque es fácil pedir al Estado lo que vos... no puede resolver. No, no, está bien, pero digo Si vos tenés una situación desbordada, ponele que no lo resolviste. Ahí a eso es lo que yo sí, voy sí. que no puedo ponerme a pasar a cualquiera. No puedo ponerme a juzgar. Nos puede pasar a un cualquiera. Un núcleo familiar que no pudo resolver por X motivos, porque hace 20 años atrás decían, sí. eran era el problema de los padres separados, Juan, en esta sociedad decíamos eso. Hace o sea, 20 años atrás te encerraban. Bueno, pero lo que voy es, nosotros que nosotros tenemos familias en la Pampa que tienen situaciones muy graves, sí. por lo menos yo conozco estas 5 o 6 que pude rastrear. Sí. Muy graves, severamente graves Que la única solución que tienen en su cabeza Sabés cuál es Que el pibe sea mayor de edad Se mande una cagada y lo metan preso bueno. ¿A vos te parece que eso está bien Para la provincia de La Pampa? En, vos me decís, provincia de Buenos Aires Donde cada uno cumple un rol Casi te diría de individualismo absoluto Los vecinos no se conocen En, en, en lo que es el conurbano no se puede salir de la vecina, te a si la calle Si tu hijo tiene un problema ¿Sabés cómo se borran? No, no Es muy difícil abordaje ese. Llegar a situaciones muy difíciles y muy complejo para la familia. Pero muchas veces quieren la fácil, es que el Estado se lo saque y lo encierre. No le interesa la salud... Es mentira que le interesa la salud mental del hijo la hija. Y la queja es porque no se lo sacan de encima. Si están en, todos, que lo, en todos los casos... Buen... que vos diste, si están esperando que lo metan preso, pero chupa uno y el otro, el, que, el hijo, hermano. Mm. Si vos estás esperando que lo metan preso, no te importa la salud mental de tu hijo... Te importa que te saquen el problema, bueno. No, bueno, pero si vos sí, fuiste si, si eso, vos sí. fuiste a la salud pública y sos una persona que no tiene obra social, en muchos casos son familias que vienen de décadas de ser precarizados, no solo en el trabajo, sino en la vida cotidiana. Con un nivel de estudio bajo, con un nivel de entendimiento bajo, con un nivel social bajo, y baja salud mental y te dejan el nene en la calle con una pastillita, No, depende no es así. Bueno, no, bueno, es yo te así. cuento lo que sé de vuelta vos, bueno, vos, digo, no, te no te quiero poner en el rol de defender la salud pública digo, no, no, no, no, no, no No es mi idea, Juan Pero Yo te expliqué que los digo... temas familiares los conozco muy bien Y no es así el tema no es o sea, mm. Decir generalidades sobre cosas que no conocen Porque justamente lo que sí envuelve a esto Es lo mismo que con los abusos sexuales Es lo mismo que con las víctimas de género no se da identidad, no se identifica la familia paranoitimática, pues ya la, la, la sociedad sucede bastante jodida para señalarte a vos como loco y a mí como zurdo, mm. o al revés o las dos cosas para mí. Entonces, no se dice nada. Bueno, te digo que lo conozco muy bien como es el abordaje, uh -huh. no es así. Los resultados son distintos cuando la familia se compromete y cuando la que se lo quiere sacar encima como voy a decir, para que vaya preso, son distintos. Mm. La ley actual, si queriéramos modificarla. La ley actual no permite encerrar como hacía antes porque tenía gana uh -huh. a la gente. La permiten en situaciones de emergencia, o sea, si ve una persona que está haciendo un problema real para la vida para su vida para las de los otros lo, otro, lo encierran. Uh -huh. No es que no existe mala internación. Pero no es la primera receta, no es la primera antes es qué hace el nene y toma dos litros de cerveza por día y bueno, ahí está el problema. Tenemos estos dispositivos para que empiece, que hace se clava dos dos do atado de pucho y cinco porros y, y tres vinos bueno hay es... Llegar a esta situación de consumo No fue de un día para otro Es como los que engordamos Yo no engordé un día para el otro Vengo agarrado hace 5 años Bueno, no voy a esperar que una dieta mágica me libere en un mes Esto es lo mismo Si, si evolucionó hasta determinado momento La salida de eso primero Es voluntaria de, de la persona Que tiene el consumo problemático Si conseguí eso Ya tenés la primera barrera corrida Después uh -huh. va a haber recaídas va a ver, sí, vení bien y un día sale y se la pega toda junta. Se, como se la pega en la pera, como dicen los pibes. Uh -huh. Bueno, ahí es necesario la contención familiar y la participación de todo. Pero la sociedad quiere la fácil. Quiere la internación. Y no es así, lamentablemente no es así. Uh -huh. Porque es un problema de la sociedad, porque la salud, ¿por, por qué surge no. ¿Por qué cambió el paradigma de salud mental? Antes lo encerraban, no existía. No, ahora es quieren no parar. La salud mental es comunitaria, porque en realidad esa persona llegó a la situación que llegó dentro de la sociedad, no afuera. Sí, claro. ¿Cómo lo va a curar afuera? Lo tenéis que curar adentro. Uh -huh. uh -huh. Y no sé si existe la palabra cura en los conceptos problemáticos pues son adicciones. Uh -huh. No sé si existe la palabra. ¿Cómo podés controlar esa situación adentro? Si vos lo sacás, no estudia. Digamos, vos tenés que recuperar muchas cosas en personas que se han perdido de esa manera. Uh -huh. Ponele. tener la voluntad perfecto Va a un régimen que suele ser bastante autoritario, ¿eh? digamos. El tema de que te meten, aunque sea de 10 de noche vayas a tu casa. ¿eh? Pero sí. hay muchas reglas de conducta porque en realidad lo que buscan ordenar es eso. Y de a poco te vas metiendo, tener que volver a la escuela, tener que trabajar, de a poco. Porque de golpe no lo vas a hacer. Y además cómo vas dejando el consumo que tenés. Bueno, es largo. Es un tratamiento largo. Uh -huh. eh, acá nos escriben <risa> al 1562-5200 y dice, chicos, buen día, tengo siempre. Y ya no quedan psicólogos que atiendan por obra social. El coseguro pago al día viernes es de 8.500 pesos. Los okay. psiquiatras de siempre vienen de Buenos Aires, son tres, y están colapsados. Conseguir con ellos es de aquí a cinco meses. Sí, sí, no ocurre siempre, siempre. estamos uh -huh. en la misma situación. Es más, es cierto que esta cuestión de la salud mental se incrementó de manera misma Esto no es chiste, porque por ahí se dice como como verso de campaña en la pandemia Es cierto. mhm uh -huh. El cambio de golpe de bo estaba, tenías una vida de golpe fa, te encerraron. A eso le agregás que si pertenecías a determinado sector social o económico, además no tenías nada ni pagar, pagar el alquiler ni la luz, ni vamos que se suspendieron los salarios y todo eso, pero no tenías cómo resolver tu vida diaria económicamente. Mhm. Uh -huh un bolón que en la cabeza de las personas y sí, yo lo que, Esto que decían en chiste descubrí que tengo un hijo uh, o descubrí que tengo una esposa bueno personas no, que todo el día pasaban afuera y de pronto se fueron obligados a convivir las 24 horas durante 3 meses vamos a vamos a salir de este tema ahora pero digo yo pregunto no sería momento de cambiar un, el camino que se está siguiendo aquí en la pampa La ley es muy nueva la en, casuística de la ciencia no es tan corta en materia por ejemplo de atención de atención primaria a personas que están dentro de las concepciones que necesitan atención en salud mental. Digo no, y después la otra, no, el tema de los menores. Yo sí, si realmente nosotros tenemos estudios que certifican. O sea, Pero vos ¿qué busca que lo encierran? No, yo lo que busco es que las familias todas que van y que terminan cayendo en salud mental eh, tengan una respuesta distinta Yo creo que la respuesta lo que no tienen inmediatez, porque hay que bueno, tener bueno, esto. Bueno, yo, yo Vos te no acordás de un de día vuelta, para otro lo que, y no adelgazás de un día para que pude, Lo que pude averiguar, lo que pude saber, es que hay mucho malestar, mucho, mucho, en muchas familias que y atravesaron sí, más situaciones más, dentro de Solum Mental. Más, más Entonces, primero... Lo, lo, lo conozco, primero, por el momento ese te lo, sentís pre, lo, lo presupuestario, otro, lo presupuestario. Luego, los lugares... Hay áreas, como bien decía, que están separadas, que que, que para, por ahí son más lindas estéticamente, pero hay otras, sobre todo la internación del Molas, que está fea. Sí, pero eso es lo lo que pide la familia que los guarden ahí, puesto en el fondo del Molas escondida, ¿sí? Y que bueno, tiene que ver con una situación también de eh, reclusión en ese caso. Pero bueno, nada, era el tema que quería proponer para hoy. Vamos a ir, seguramente vamos a sí, empezar verdad, o por lo menos... Sí, tenemos que abordar eh, debería ser ejercicio... y dejar de hablar de generalidades uh -huh. para conocer. Porque muchas veces se habla el afectado porque usted tiene que convivir con el problema todos los días y uh -huh. no encuentra esa respuesta inmediata. Cree que pagar una factura, te pago y me lo saca encima. No uh -huh. es así. Claro. No, me ¿Te empezó el video o no? No, no, no, no. Entonces, ay, has golpeado, golpeado. Eh, Bueno, eh, salimos eh, rápidamente de este tema Para bueno para meternos en la política Finalmente Santa Fe fue lo que se esperaba Fue un triunfo aplastante de Juntos por el no, Cambio No, todo lo que se esperaba eh, ¿Por qué? porque en Rosario casi gana el candidato a Grabois. Bueno, casi gana. Bueno, bueno, bueno. Hizo la Creo que va a ser, ¿viste? Que la no, no, es como, la, la, de esa, la, como de la de Berongaray. Como la de Berongaray. No, no, no. La o sea, van a recordar como la mesa de Necochea. Claro, claro. claro. Ahí? ahí cerquita. Bueno, eh, junto por el cambio hizo una patriada. Ayer se pudo ver en, en todos lados, obviamente, la participación de Patricia Bullrich. Sí, no me, en me quedo este... claro si lo quiere terminar o encerrar, pero bueno. Eh, bueno, lo que dijo Patricia Bullrich... ¿Por no, qué no eh, dijo las dos cosas? Sobre, claro, es sobre, una muy mala eh, oradora... Patricia. Está bien. No la hagan improvisar más, porque no, primero lo quiso lo, encerrar, pero, o sea, perdón, lo quiso meter preso, perdón, lo, y lo, después lo quiso exterminar lo, escribió, lo quiso matar. Perdón, que es peor, Juan, lo escribió, lo escribió en Twitter. ¿Eh? De, dijo exterminar el kirchnerismo. No, no, pero ella en el discurso dice encerrar, y, decís, mm. y todos lo festejan, la primera vez que lo festejan dicen encerrar, ¿viste? Ya está, claro. enseguida está dice que se llama corta, ese de tweet que te... Sí, sí, te sí, corta sí, lo, sí. Y lo pegó, y en una te dice encerrar y otra vez exterminar, o sea, primero los meto preso y después los mato, sería. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué dijo Patricia Bullrich? Eh, le ganamos Santa Fe al kirchnerismo. Hoy en Santa Fe ratificamos que estamos frente a la oportunidad histórica de derrotar de una vez y para siempre al kirchnerismo. Felicitaciones para Maxi Pujaro y Gisela Scaglia por este gran triunfo. Los santafesinos dieron un paso gigante para empezar a ordenar su provincia. Es ahora, argentinos, y es para siempre, podemos desterrar al kirchnerismo que tanto daño le hizo a nuestros países ganando Santa Fe, luego Mendoza, Chaco, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires. Todas provincias que nunca fueron quinalistas a los Buenos Aires. No van a tener dónde esconderse. cada vez es radical, la, la, la gobierna Cada vez falta pero, menos. El verdadero cambio, pregunta. el único cambio... No, bueno, pero yo entiendo lo que dice Burri. Ella para presidenta <risa> necesita ganar en esas provincias. Pero para no ganar como presidente... Quiner... Santa Fe una no provincia de Quinerita? No, no, pero para eliminar el kirchnerismo de la faz de la tierra... <risa> si hay algo que no necesita <risa> Necesita provincias grandes, esto es lo que entiendo... Eso es decir cualquier cosa, porque a uno le sirvió decir cualquier cosa, ya está, es imbajable, y quieren hacer lo mismo, y, y a vos no te, no te dejan decir cualquier cosa. A ella no le... No, mm. Que no conozca dónde fue, ¿qué tiene de Quinerita Santa Fe? <risa> no, no, bueno, por eso, pero yo entiendo que ella como presidenta lo que dice, si ustedes quieren que yo gane y elimine el kirchnerismo tenemos que ganar en las provincias grandes. Por eso también sí. mete a Buenos Aires. A ah, Buenos Aires también, esa es la más cara, claramente. Y, y cuando dice que no van a tener donde esconderse, porque yo ayer ayer miré el programa de Pablo Dugan a la noche en C5N y había periodistas espantados que dicen, que ¿Nos van a perseguir? No, no, cuando dicen no van a tener donde esconderse, es donde esconderse con cargos. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo sigue vivo porque sigue teniendo guita, porque sigue estando en cargos. Cristina armó la lista de Buenos Aires. O sea, juntos por el cambio sigue bien porque tiene cargo. Dios por qué razonamiento sería para uno, sí, Bueno, otro, a la no? hora de que no estén más. Digo, a la hora de que o no estén o sea, más, digo, por el mañana sigue bien porque tiene cargo. Entonces, digo, por... digo, está bien, pero en el caso en el caso este, lo cuando vos decís que er erradicar la ideología. Primero no vas a hablar en política de matar a alguien. ¿eh? Pero no habla, matar, no habla de matar, no habla de matar, habla de eliminarle ideas, Juan. ¿Qué es exterminar? Habla de eliminar bueno, la idea otra Bueno, por ahí Derrotar Por ahí a vos no te gusta vencer, Es cierto no, Por ahí a vos no te gusta La no terminología No que no me gusta Son los elogans que permiten Después no nos quejemos que gente, Porque arrancamos así mucha gente Arrancamos lo acepta, exterminio Que vos naturalizás La palabra exterminar al otro Hasta que un día Va a haber un gil Como lo fue con Cristina Con un arma exterminar Exterminar el kirchnerismo Es la idea política Nadie duda no de eso sé, Juan No sé, nunca lo dijeron Bueno, pero no, sea, nada, claro. Nadie duda de eso Vos estás Tienes poniendo ser, claro. estás poniendo en, en, en duda Una cuestión Que la gente Que más o menos Yo siempre ponemos ejemplo Cuando se empezó a hablar ¿Listo? de esa manera Y se empezó a estigmatizar a un sector Vino la dictadura Todos los peores no, Acá la dictadura sería un nuevo tipo no pero Los peores momentos donde las, las libertades Fueron suprimidas mm. Son precedidas de discursos Que alteran el valor de la palabra Y naturalizan la violencia Es lo que está pasando ahora Para mí está siendo exagerado No, no eh, Yo no te, te, Entiendo tu postura Te dije postura. que yo no soy orangel. Yo está hablo bien, con yo datos entiendo histórico Entiendo tu postura Pasó con el peronismo Cuando le hicieron el golpe en el 55 Entiendo tu Pasó postura Pasó en 76 Pero Cuando acá, le el... Viene con una previa nadie... De naturalizar no. Que matar al otro bueno, está bien Acá nadie habló de matar Primero exterminar, No, no Bueno, exterminar Yo a lo ver, asocio a, a exterminar a ver, Las cucarachas en mi casa A ver Exterminar una idea política ¿Sí? De hecho Muchos de los no, votantes No, dicen exterminar al kirchnerismo Muchos de los Bueno, es una idea política A un sector. Es una idea fuerza no, el política. El eh, son personas. cuando lo identificamos como kirchnerismo, y cuando lo identificamos con el daño que hizo... Bueno, es... Eso, eso es discutible. Bueno, bueno, por eso. Pero estamos hablando de quien lo dice. No estamos hablando del que no lo dice. ¿Se entiende? O sea, sí. yo acá respeto cuando la cuando viene Miriam Bregman y te dice, esto se sale con salario de 500 mil pesos y expropiado... Bueno... Se quedó corta. Digo, corto, a ver si digo claro, bueno, digo... Eh, <risas> nadie piensa... O sea, si bien Miriam Bregman no habla de exterminio, pero nadie piensa que Miriam Bregman va a querer gobernar la argentina sin ninguna otra eh, eh, confrontación política no sé, algo... en este caso hay un sector de la sociedad un sector hoy mayoritario entiendo yo que todo el arco de derecha por lo menos ese 60% sí, sí. que votó en las urnas sí, y más que tiene masa. que tiene una idea que tiene una idea que eh, los gobiernos sobre todo de Cristina kirchner nos han llevado a un populismo que hoy está basado en esto que hoy están renegando los Eh, militantes y los propios eh, eh, perdón, eh, políticos del espacio de mi ley, que es detrás de cada necesidad hay un derecho este peronismo y este populismo hace que hoy esta Argentina tenga muchísimos pobres, algunos hablan de hasta el 50% la mitad de la sociedad sí. y hasta el 70% en chicos de entre 15 y 20 años en inflaciones pero bueno bueno, en este contexto la pobreza que han creado estos tipos de gobiernos Tiene que ver justamente con una explicación lógica de por qué hoy se está hablando de eliminar ciertas ideas políticas. Es reduccionista lo que voy decir, porque la pobreza se incrementó, no se fue así Cristina con esa pobreza, se incrementó con Macri y Alberto. Cristina no la medía, Juana, la pobreza. No, pues nada que ver, vos sabés, nada que ver. Estos niveles extremos son de los últimos ocho años, uh -huh. y agarra los dos gobiernos. O sea que vos no crees que la paralización de las tarifas que hizo Cristina, el enfriamiento pues de las tarifas no nadie. tiene nada que ver. Eso puede pagarle negocio a alguno, pero no es Esto que a nadie. estamos viendo hoy del congelamiento de los precios en noviembre no nos va a hacer mierda a nosotros que laburamos y cobramos en pesos. En noviembre te va a hacer mierda al que gane, sea quien sea de los tres. Bueno, hay hay personas que dicen que esto de no alguno sincerar otro, esto de no sincerar más. el país que tenemos y ah. seguir poniendo parches arriba y seguir haciendo ¿Qué creer ¿Qué es sincerar? Sincerar es ¿eh? Si sos pobre te jodas. Y bueno. Y si rico, hay gente que piensa que todo. sí, Juan. Bueno. Si hoy los ricos se la siguen llevando Digo, vos lo que estás planteando, lo que estás planteando es una cosa que parece... sinceramente es sincerar un sistema injusto, ¿está bien? Bueno, pero sincerarlo. No seguiré metiendo peso para, para que para que que, que que claro, hoy es injusto. Sí. Hoy ya es injusto porque este gobierno permite que los mismos de siempre hayan aumentado su renta. Cuando algún sector aumenta una renta, se la quita el otro, esto uh -huh. es así, esto, esto es matemática, en economía no hay otra forma. Uh -huh. Si los sectores más favorecidos aumentaron la renta, se la quitarán los menos favorecidos. Está bien, está bien. Entonces cuando Un gobierno no hace nada contra eso es responsable. No importa si, si, si tiene el escudo de Perón y Evita, no importa, uh -huh. o tiene la cara de Mauricio de Patricio, no uh -huh. importa. Que los dos hicieron lo mismo en estos últimos dos. Uh -huh. Jugaron para el mismo lugar, para permitir que la renta de los que uh -huh. a mejor les va, les vaya a caer mejor. Bueno, bien, bueno. eso es una decisión política de, de sacársela al otro. De vuelta, en esta mirada aparece un sector de la sociedad que piensa... El keynesianismo es responsable no, no, pero lo que directo vos decís es, es aumentar aún más porque de un famoso sinceramiento sería aumentar más la renta del que más tiene respecto del que menos tiene. Sí, eso no va a cambiar con lo que pasa hoy, si hoy es exactamente igual. No, la no, diferencia, que, no, la no, diferencia no, pero, sí, en todo esto es cuando vos mirás que ayer va a cambiar, va a cambiar el viernes le dieron a echar a los empleados a los empresarios preventario, dejá de vender la china y a, a y a Brasil sí va, pueden, o sea, Yo creo no que esto está bien, pero puede, podemos estar pueden pegar puede sí, muchísimo. Pero de parar, vuelta, muchísimo. de vuelta, vos estás hablando de gente que hoy, es como los economistas que ayer salieron a firmar una nota contra mi ley y la dolarización. Son economistas que están trabajando para el poder. Y es qué tiene que ver eso no les quita el... ¿Cómo que no? Cuando vos hablas de una persona que está en el Estado y se rasca el ligo, no quiere que le saquen el trabajo ni que lo manden a la casa y tenga que por, salir a buscar laburo. ¿Sabés que por qué se dolarizaron? ¿Sabés los tres que dolarizaron? Entonces, ¿son sí. de primer mundo los países que dolarizaron? Digo, para ¿A qué no llega mi ley? Hay tres países nomás. Mm. Que dolarizaron al esquema que él dice. ¿eh? Uh -huh. Eliminar tu moneda y mover dólares. Uh -huh. Panamá, uh -huh. El Salvador y Ecuador. Los tres países más pobres e inseguros y copados por el narcotráfico. Uh -huh. Esto te lo dice, hasta la DEA te lo dice. La dolarización en países donde no, que no emiten dólares permite, por ejemplo, que el narcotraficante ya no tenga que preocuparse qué hace con la bolsa de ¿Qué le pasa en Argentina? ¿Qué hace con la bolsa de pesos? Es muy difícil blanquearla. No tiene que lavar, claro. Acá ya cobran dólares. Uh -huh. No tiene que lavar una miércoles. Pero además generaron sociedades inseguras y aumentaron la brecha. Porque si algún Gil cree que porque gana 100.000 pesos o gana 100.000 dólares, está re equivocado. Mm. Los tres ejemplos de dolarización, ninguno de primer mundo. Uh -huh. ¿Vos eso lo pensaste? Nos proponen ir a tres países que tienen niveles aún peores que los argentina que ya son malos. mira el propio C5N ha hecho notas a ecuatorianos que están aquí en Argentina y no dicen eso. ¿Cómo que no? Dicen que la dolarización a ellos les vino muy bien. Sí, ¿a quién? Bueno, bueno, te digo lo que yo he visto, no, no. repito, en C5N, que no es un canal no, no, que sí. intente defender la postura de la dolarización. Entonces, ¿Leíste la, buscar... la entrevista que le hizo a Milley, The Economist? Uh -huh. ¿Leíste o no? Sí, sí. No. Ahí justamente uh -huh. le resaltan bueno, estas cosas, básicamente porque perdí independencia. Te reitero, Juan, ayer, ayer, ayer salió una solicitada de 170 economistas, criticando... Sí, quisiera la... algo más que el CBC de la UBA, porque no... Hicieron más que... Criticando... Porque lo de Milay son títulos de CBC, ¿sabías? Criticando... Lo sé yo, que he sí. estudiado historia... Criticando... Que he estudiado ciencia política, sí. que, que es, es una mirada por arriba de lo económico. Él repite eso. Ayer... Yo me acuerdo eso. Mi apunte son 200 hojas. Digo, ¿viste hijo de mil? Ayer eso, eh, estos, 70, estos 170 economistas eh, hicieron una solicitada criticando la dolarización. Cuando no empezás no a leer y a mirar son? quiénes son los... Son 170, son un montón. Muchos de ellos... Estu está la melconía, estuvieron está la estuvieron, estuvieron en cargos están en cargos y, y, son, pues, parte en cargo. bueno, ¿Y son parte de este sistema bueno son parte del sistema. sistema que supuestamente quiere romper mi ley ayer pero nos en enterábamos que los piqueteros le dieron 9 mil millones de pesos para manejar 9.000 millones de pesos. de traducir en Un sistema plata. que no, te, no. te muestra esto. ¿Y qué son los 9 millones de pesos? ¿Los dieron en la mano a Grabois, por ejemplo? Bueno, pero digo... No no, no, no, son para cooperativas que manejan los piqueteros. Cooperativas de no dudosa... No son piqueteros, son de, de economía social. Bueno, bueno, bueno, bueno. Ahora, cuando se lo dan a los Peña Brown... Que vos querés, se, bueno, querés, bueno vos, ponerlo, vos querés justificar bueno, a la empresa. voy qué te pensás que le dan 2 pesos a la empresa? Vos estabas hablando... Ahora te falta hablar de YPF nomás para completarla. Y a mí lo que me llama la atención de la derecha argentina... Me llama... Las derechas... Son muy parecidas a estas, pero son nacionalistas. Trump, Bolsonaro, no me acuerdo el de Ucrania, como se llama. Que, por ejemplo, en, son capitalistas, pero para hasta acá. Trump quiso meterle un muro a la mexicana porque no le vengan a robar laburo a los estadounidenses. Uh -huh. Bolsonaro dejó de comerciar de Argentina con otras primero para protegerse ellos. Milley, o perdón, Milley no es porque no hablaba, pero no sé por qué no me A Tulay, podría decir? porque Milay es Tulay o no. Mm. Eh, Bullrich, que sí hablo Proponen lo mismo que el capitalismo de derecha, pero a la hora de lo nacional lo regalan. Vamos a vender aerolíneas, vamos a vender YPF. La derecha a nivel mundial los recursos se los quedó. Después entra en un negocio capitalista. Ni hablar la izquierda o el social, bueno, el social ni hablar la izquierda, que propone mantener los recursos naturales bajo la órbita de la soberanía. Y el error de lo que pasó este viernes con el fallo. Fallo, qué casualidad. El capitalismo no solo. Uh -huh. Ayer, mirá, no sé si viste el US Open. Sí, un poquito. ¿Qué bandera tenía Medvedev? Medvede? Medvede? Medvede? No sé cómo se llama, sí. ruso. ¿Qué bandera tenía? ¿Lo viste? No. El, vier... el sábado jugó eh, una violorusa con una norteamericana. Ah, sí, la de Ucrania. No, negra. Ah, negra. No, no, no. no la vi. El capitalismo hoy tiene, estaba recién googleando. Estados Unidos tiene 20 invasiones activas y 3 guerras activas. Hoy, ahora, 2023 23. ¿eh? Uh -huh. Sin embargo, el, el capitalismo funciona, cierra muy bien de lo ideológico. El único que no puede tener la bandera rusa son los rusos. Los yanquis ganan con su banderita, te cantan el himno. Es lo mismo. esto Las decisiones internacionales respecto del otro que no hace lo que vos querés es censurarlo, ningunearlo, atacarlo si puede invadirlo. Lo mismo pasa, justo a, a Macri le dieron 45 mil millones de dólares para quedar en la elección, lo perdió, lo negoció con Trump. Y ahora en plena elección, otra vez un tribunal estadounidense, los buitres, llámalo como quiera, mm. le falla en contra Argentina. Justo ahora para la elección. Estos son maniobras horquetadas. o cree que solo acá Bensusa llama a un juez y hace lo que quiere? ¿O Macri llama un juez y hace lo que quiere en capital? ¿Cree que está unido es independiente? Están jugando mm. porque quieren quedarse con todo. Porque ni Morales todavía le regaló el litio. Están esperando que Morales se lo regale. El error de Cristina es hacer la cosa media. El peronismo así siempre la cosa media. hay YPF tiene que haber quedado el 100%. Hacer lo que hizo Morales. No perdió ningún juicio. ¿eh? Uh -huh. Sacó un decreto de expropiación, le mandó los mil y dijo, muchachos, váyanse. La relación de ahora de ustedes es que quedan 70 y a mí me quedan 30, la idea es inversa. ¿Quieren seguir invirtiendo? 70 lo que hagan ustedes para el Estado boliviano, el 30 de ustedes. ¿Qué hicieron la empresa? Se quedaron. Se quedaron todas pero se quedó con toda la propiedad. Argentinizame, Argentina le quiso hacer por la vía capitalista. Le quiso comprar las acciones, hermano. Uh -huh. Ahí estamos. Bueno, eh, volviendo a lo que te decía, eh, hay todo un, una ola eh, no no pareciera que una ola por ahí en esto en esto que por ahí decía Juan eh, confrontativa dentro de lo que es lo que son los fallos eh ...judicial en algunos aspectos, hoy de vuelta la Cámara va a definir sobre Otesur y los sauces... ...una causa que le había eh, exonerado a Cristina Fernández de Kirchner... ...aparentemente dicen los que andan en los corrillos de pasillo de los tribunales... ...que podría darse vuelta ese fallo, ¿sí? a Cristina la habían eh, sacado de, de, esa, de esa situación... ...bueno hoy podrían volver a ponerla dentro a ella y a sus hijos dentro de lo que fue este manejo de los hoteles y de propiedades con la idea de que Lázaro Baez le pagaba coima a Cristina Fernández de Kirchner eh, por este manejo o desmanejo que había. Pero volviendo a lo que a lo que hablábamos hoy, hay una ola que mm, posiblemente crezca con, con el tiempo y que también tiene que ver con un poco las declaraciones de ayer, yo estaba leyendo que Plan B también lo levantó, de Diana Mondino, en realidad fueron declaraciones del, del viernes, sobre los isleños de las islas malvinas eh, y, la, y las Islas malvinas que en, en, en nuestro en nuestro caso no hay hay un, hay un amor y hay un sentido de pertenencia que de vuelta se cree que está instalado en la sociedad argentina eh, a mí me gustaría como tantos otros temas realmente encuestarlo al tema de las islas malvinas y no sé si no nos llevaríamos una sorpresa en la concepción global de la sociedad argentina, no sé si no nos llevaríamos una sorpresa. ¿Qué dijo técnicamente Diana Mondino? Que va a ser, supuestamente si gana mi ley, va a ser canciller. Eh, dijo que a los isleños le van a respetar sus derechos. Algo que, por supuesto, puso por delante en algunos análisis la idea de que esos isleños son ingleses, son británicos. Eh y de su, segunda, pero sí. Bueno, y sus derechos no tienen los mismos derechos con habitantes del Reino Unido. Y sus derechos y sus decisiones sobre permanecer o no, porque también escuchaba eh, algún politólogo de peronista ayer que decía, bueno, habría que preguntarle si quieren. Yo digo, Yo no sé alguna vez nos quiere evitar a Mila. Para mí no, claramente porque 1833 y por eso sí hizo la guerra en 82. El, en el derecho internacional se dice que si durante 150 años vos no reclamaste un terreno que te, un terreno, un territorio que te robaron, ya sea por la invasión, lo perdés. Por eso que Altier con esa con, con todo el contexto de la uh -huh. dictadura de cómo se quedaba todo eso, pero la fecha tiene que ir con eso, porque en el 83, porque de 1833 había sido derrocado el gobernador uh -huh. que había puesto a la Argentina se hace la guerra para ganar 150 años. Uh -huh. Ahora, está claro que ya llevan 150 años siendo ingleses. Claro. ¿Puede ser que, que, que exista una convivencia entre Argentina y Inglés? Puede ser. Argentina no reclama eso. Argentina reclama la soberanía y la economía. Uh -huh. Lo que reclama es la propiedad. reclama Es capitalista el reclamo. Claro. Reclama la propiedad de la tierra. Uh -huh. Después, el que labura a sueldo del de la empresa argentina, es inglés, que el, pero mongol. No, es lo cierto. Chino, lo lo que lo que sí también es cierto que... Podrá ten, poner tener, gobernador, esas cosas. Claro, tener una población activa, que sea Argentina, en, en islas... Hoy no puede porque no te deja Bueno, por ahí. Yo, yo reitero, a mí me gustaría en estos temas, como como en tantos otros, hacer una gran consulta popular. ¿Aquí en los Kelpers? No, no, no, a los argentinos, a nosotros. Interpelar con ciertos temas, lo del golpe, lo del aborto. Nah las Malvinas. No, porque sino, si bueno, Juan, no Bueno, curaría ple visitar el gobierno de Hitler a nadie. No, Digamos, no, es una, no, decís, bueno, una locura. Bueno, bueno lo, el pero, golpe pero, es, lo de, es, es comparable a nuestro Hitler. Pero reitero, no se ple los derechos humanos. Reitero, Juan. Se respeta. entiendo lo que y vos Y se sanciona bueno, los violadores. Bueno, bien, yo entiendo. Ahora, a mí me gustaría Y vos querés llevar a la sociedad bueno, a ver cómo es, pensamos, pero, pero volver al medioevo y la mujer No es llevar, es saber cómo piensa nuestra sociedad. Las consultas populares sirven para un montón de no cosas. No sirven para nada. Bueno, yo no coincido con eso. En Argentina no sirven para nada. Yo creo que las consultas populares nos muestran... ¿Cuántas hicieron? En mucho... Bueno, ahí está. Y ahí está el pragmatismo de querer conocer realmente la verdad o no. ¿Y qué base en la una consulta popular? Por ejemplo, porque las consultas populares es, muy... es sí o no, compás. Acá se hizo el albígil. Claro. Era eh, sí a la guerra o no a la guerra. Uh -huh. No era así la palabra, pero bueno, era así Era el sí el no. Ganó él no, o sea, no a no entrar en un conflicto bélico uh -huh. en el canal de Beagle. Estoy hablando del gobierno Alfonsín, sí. pero los que no lo recuerdan, estaba a punto de entrar en guerra con Chile. Porque el uso, el, es un canal binacional que Chile se lo había apropiado. ¿Cómo preguntarías eh, el tema Malvinas? ¿Querés vivir en Malvinas? No sé qué, qué preguntarías. No, no. ¿O querés recuperar la soberanía? A, a ver, ¿Querés recuperar la economía? A ver, a ver. ¿Querés que te deulan los 150 años de robo de economía? porque es un robo? Suponte que... suponte Yo haría dos o tres consultas, Juan. Primero, si realmente te interesa el tema. Esa sería la primera por sí o por no. ¿Te interesa el tema Malvinas? Y, y, y ponle que salgan ahí, ¿qué pasa? Bueno, eso nos da un parámetro. Yo no creo. Bueno, pero un... es que... Estamos, no, hablando, creo, estamos no, hablando en baile. O si sea, hay una Juan, cosa que no yo... es de izquierda, es la Malvina. Te reitero. La Malvinización reitero. lo hizo la derecha. A mí me da la sensación que hay un montón de temas que en Argentina han cambiado de percepción con las nuevas generaciones. Y a las nuevas generaciones no se la está escuchando. Si vos hablás con mi abuela, con mi viejo, con gente te van a decir que la Malvina, sí, recuperarla, luchar por la Malvina, que hasta... Te diría que si sí. los... Picaneá un poco y le decís, che, eh, vamos a, a la guerra por la Malvinas. Bueno, sí, te, se, se embala. Pero cuando vos hablas de la Argentina, hablás de todos. No hablás de una generación. Esa es la generación de la que vos cerraste el programa el otro día, que los que se educaron con Cristina votaron a mi ley. A esa generación me referí. No a, así, no, no, a no, varias, va. no, no, no, a pero, varias A vos cuando te gusta decir Estos que no piensan bueno. votan a mi ley Más o menos se lo que hiciste el chiste que pero hiciste esa otra que vez eso que no bueno. Esa que no piensan o que no tienen discernimiento pero Eso que salieron Pero comentaron varios el chiste Eso que salieron de la secundaria Sin discernimiento Muchos pueden estar votando hoy a mi ley Lo que yo digo es, ¿qué les importa a esas personas? Bueno, ¿y qué valor va a tener? ¿Qué importa? Si realmente vos decís que votan así O toman decisiones que toman porque no están formados. Hmm. Pero yo me qué, pregunto ¿Qué es pedas una conciencia popular allí no que solo me, piensa con no su abrigo? Yo no me pregunto, yo no me pregunto solo por Malvinas, Juan, yo me pregunto por el patriotismo de verdad. Hablemos de la bandera ahí argentina. No te con, ahí te voy a dar si hable, quería. Hablemos, la, hablemos. La porque a mí pat, a mí patriota me suena a gorila, a, a gorila uh -huh. no me suena a milico. Dije patriotismo, no hablé de bueno, patriota. No siempre la patria, la palabra patria en Argentina la usaron los dictadores, por eso a mí yo a mí me repele, a mí no me convoca eso. Mhm. ¿eh? Uh -huh. Yo no quiero recuperar Malvinas por la patria, ¿eh? No, no. Lo quiero recuperar por, recuperar por los recursos económicos que nos indemnicen por los 150 años robados. Uh -huh. sabe qué le pagamos la deuda al Fondo Monetario? Sí, Con el claro. primer pago en Inglaterra. Uh -huh, uh -huh. Que nos tendría que hacer 100. Sí, yo lamento lamento siempre... ¿Por qué? Porque también ahora, por ejemplo, los, los lugares donde están analizando la campaña que viene, lo están poniendo a masa y a los gobernadores peronistas en un lugar de decir, che, no vimos la oleada de Milley, porque nosotros no andamos en las redes sociales. Y te dicen como que el... Set... ¡Grosísimo error! Bueno, no, pero te dicen como que el, el boom de Milley viene por las redes sociales. Y, lo cual yo no coincido. Pero ponle que... Por, ¿Y, y no quién no habilita las redes sociales es un no nuevo actor social? Yo no pero yo no coincido, y te explico por qué. Porque los bastiones políticos que muchos creen que siguen sosteniendo, y sobre todo el peronismo en esta idea de que una vez más va a prender la maquinaria, todos sabemos que es prender la maquinaria política del peronismo, es poner plata, gente en la calle repartir esa plata porque no es que el peronismo va a ir a abrazar Macri gente estamos hablando de peronismo pero es que si, hay si hay vos querés bajar el precio a eso todo. porque todos lo hacen, digo, y estamos si, hablando del peronismo el peronismo, el peronismo perdió, el peronismo perdió ¿qué dijo? vamos a poner en marcha la maquinaria bueno. ¿cómo es poner en marcha la maquinaria peronista? Lo agarrar un montón de plata negra que, que viene en valijas o en bolso ir y repartir plata no, en los barrios ¿Está? Cuando y dicen aumenta la OECD, OECD en blanco, cuando, cuando te OECD, dicen aumenta la jubilación en blanco, eso es bueno, blanco. Y, te, da, y te, te aumenta la inflación a vos, que vos tenés que trabajar y no te dan nada, Juan. Esto es lo que está haciendo el peronismo y viene haciéndolo hace décadas. Por eso digo, a mí me gustaría que en algún momento, y si mi ley es presidente, probablemente ver, sea ese sí, para, la... probablemente sea ese momento, si mi ley es presidente, donde empiecen a pasar cosas nuevas. Esto que vos decís No, nunca se hizo Bueno, empieza a pasar Empieza a haber consultas populares No, yo no dije eso Empieza a haber cosas Que vos puedas Por lo menos ah, opinar Porque la, la sociedad menem, No tiene opinión La sociedad opina En las elecciones, Juan Y después nos cagan Está bien Y esto es lo que está sintiendo Una pero gran pues mayoría que... Mi ley no es nuevo Ya lo hizo Menem uh -huh. Vamos a volar a Menem mismo Con menos recursos No sé, bueno peor. No se sé, no, no gobernó Entonces como no gobernó Lo no que, es que vos decís Contrafáctico si no, no es contrafáctico Él reivindica Dice el mejor gobierno Es el de Menem Bueno Y, y si, si se rodea la gente si, Menem, si, va a ser Menem, y, Menem mismo. ¿Y si él es, lo, y, y si es suficientemente inteligente no para sé, cambiar no he... las cosas que hizo mal <risa> bueno, me, me digo, está, me, te, te Menem? Bueno, digo, vos estás tirando no palos, yo te, te cambio la óptica. Menem no hizo nada mal, lo hizo muy bien, todo al, fue un siervo bueno, del capitalismo. Él se lo anunció, te... acaba de anunciar las relaciones yo, canales con yo, otra palabra. Men... Cambio... ¿Qué hizo Millet cuando dijo, no comercio con Brasil ni con China? Mm. Mi prioridad, lo dijo así, ¿eh? Mm. Es Israel y Estados Unidos Esas son las relaciones carnales uh -huh. Que nos llevaron a cuando Cavallo la canciller uh -huh. A mandar soldados a la guerra de Irak uh -huh. Después no te cuento yo lo te otro cambio, ¿Qué, ¿Qué vino yo, después de yo eso? Yo te cambio la óptica ¿Qué vino sí, después de la, la atenta, guerra de Irak? Los atentados Bueno Yo te, yo te cambio a la... No, no está hablando de eso, Milley bueno, Ser un siervo de Estados Unidos Yo te cambio la óptica Porque por eso son las dos verdades de esto sí, sí. ¿Qué pasa si Milley logra generar en la sociedad Incentivos, Juan, democráticos Que hoy no los tenemos Si vos hicieras realmente una encuesta o una muestra en la no, sociedad, el, no, el, el 95% no de la sociedad siente que es usado en la elección y después descartado. En la te diría que el, 95 a 5, bueno, sería si así. No, no, no, pero digo, después tenés que votar. No es que vote sentís así. Yo te hablo de sentimientos. Lo que siente hoy El común denominador de nuestra sociedad y sobre todo el desplazado, el que no tiene, el que le falte el que no llega, siente eso. Che, a mí me usan para la campaña. Ahora va a venir Sergio Siliotto en Santa Rosa, en Toa y en Pico a regalarme cosas, a mejorarme circunstancialmente mi momento para que yo lo vote. Y después me olvida y tengo que ir yo a golpearle la puerta a Diego Álvarez para pedirle que me saque de un problema porque no puedo pagar la luz. Esto es lo que la sociedad plantea como una pregunto, cuestión ¿los normal, no trabajan porque no hay trabajo, porque no quieren. Bueno, ¿ha visto el meme que, que, que es, su... es otro debate que podemos tener mañana, porque ya son las 9? Ya llega Caro Hugo vale. Laurenzano. Nos vamos nos despedimos mañana a las 8 de la mañana, por supuesto que sí volvemos. Feliz día a los maestros, maestras. Sí, feliz día, no maestros, feliz día a los maestros, feliz los maestros, aunque salgan los no, no, chicos. aunque. Yo sí, les digo fel eh, bueno, son... yo feliz día. Digo feliz día, puedo decir lo que quiero. Feliz día, feliz día. <risa> mañana nos vemos, chao.